Argentina 570. Bueno, continuamos, ¿sí? continuamos en esto que es uno contra uno radio. Estamos hasta la una todos los días.、Eh, tranquilo, un día tranquilo, un día con, con, con ganas de analizar cosas, un día con ganas de contar cosas.、Eh, porque los partidos este, nos dan para eso, nos dan para, para organizar y para. Y para ver cómo está la Liga Nacional y cómo, de, qué viene, de qué viene la situación. Pero nos vamos a España, a Madrid,、eh, porque fue noticia en la tarde de ayer, tarde noche de ayer, la, a través de las redes sociales, un tuit de Brooklyn n e t de la NBA, donde contaba que el, el equipo de Brooklyn, los Nets, este, bueno. Eh, dejaban de、eh, contar con los servicios de Luis Escola y para eso estamos hablando con su representante Claudio Villanueva. ¿Cómo te va Claudio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, este, buen provecho. Buen provecho para, para, para vos allá. Sí, estamos en una sobremesa. Estamos bien. Estamos bien. Con, bien, con, con amigos bien. de verdad. Bueno, Claudio, ¿no, ¿nos podés contar cómo, cómo fue la situación? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo c ó m o está Luis ahora? No, no, no tengo mucho más para contarte que lo que es la, la información d e s c u e s t a de Brooklyn. Era una cosa media, parecía la muerte, la crónica de una muerte anunciada. Era evidente que, que Luis ya no tenía que hacer en ese equipo en el cual、eh, no había, viste, no, no, no había ninguna expectativa deportiva. Y, y terminó el corte, ahora hay que esperar, creo que termina ahora en estas horas el universo de la NBA, que va a ser muy difícil que tomen el contrato de ningún equipo, después veremos qué pasa. Por Ahora no hay ninguna novedad porque más allá de que han parecido interesados en Europa, pero mañana vence es muy rápido la cosa porque mañana vence la posibilidad de e m p e z a r al, al roster de la Euroliga. Entonces, no hay tiempo material de hacer cosas. ¿no? Creo que por ahora se va a quedar tranquilo. Estamos o h a t e a n d o cada rato, pero más que nada, ver cómo está, que está perfecto, no, no está herido en ninguna ala. Y esperando, bueno, después, como continuar en su vida deportiva que tiene Carretel. Uy,、no、a carretel. ver,、eh, conociendo un poco a, a Luis, obviamente, como vos no lo conoce nadie, solamente el, el padre, este, digo, la, la idea de Luis debe ser、eh, buscar alguna chance primero y agotar todas las instancias para continuar en la NBA, ¿no? Mirá, a esta altura, Luis lleva 10 años consecutivos en la NBA, que no es fácil, ¿eh? No, eh, no. Pero yo creo que Luis ahora lo que está es esperando cómo continuar, y, pero sin ninguna, me parece, ningún preconcepto.、Eh, si aparece una oportunidad en la NBA, será NBA. Siempre a un, como llaman ellos, a, a un jugador veterano puede ser muy requerido en cualquier equipo. Alguna oportunidad en Europa o en otros torneos. Es decir,、eh, no, no, no, no creo que hoy, estoy seguro de eso, que Luis esté preocupado. En su futuro inmediato, veremos cómo termina el día de hoy por, por el universo NBA que tiene la posibilidad de, de tomar el contrato y a partir de mañana empezar a estudiar situaciones, pero sin ninguna presión. ¿eh? Te lo digo, te hablo de esta manera porque lo, lo noto a Luis también de esta manera. No, ¿sabes por qué la pregunta、eh, también? Porque tiene que ver un poco y lo engancho con el tema de lo que pasó con Pablo, ¿no? Por ahí este parate y por ahí no aparece nada. Y en ese tiempo lo v o por ahí dice bueno no juega más q u é s é yo puede llegar a pasar eso no personalmente pienso que no bueno, yo no estoy adentro de la cabeza de, de nadie no, no, está claro, está claro, está claro. pero son situaciones diferentes son edades diferentes、eh, y también son maneras de, de manejar su carrera de manera diferente、eh, no lo veo a luis、eh, terminando ahora、eh, lo de pablo fue una sorpresa también para todos pero、eh, es como que se le acabó la gasolina no lo veo a luis、eh, con la gasolina gastada、eh, tiene, tiene carretel y no sé si un año dos, tres, cuarenta o dos meses pero no no no no veo una una, una drástica decisión de dejar de jugar para nada ¿eh? al contrario te digo más yo hice un tweet hoy y yo, sí, no, lo, no lo hice porque hablo con luis porque No nos hemos hablado por teléfono, hemos WhatsAppado nada más. Pero además, hablando de cualquier cosa, hablando hasta de: mirá lo que estoy comiendo, mirá qué rico lo que comí, una foto, y nos bobeamos con eso, porque hay que tomar las cosas a esta altura de la vida con, con mucha tranquilidad. ¿no? Sí, no, eso seguro, eso seguro. Pero por eso apuntaba mi pregunta a los momentos q e digamos, de, porque también el momento del corte de Luis ahora a es un momento, este, como dijiste, de recién, donde ya. queda poco tiempo, tenés poco margen de maniobra. Entonces digo, por ahí una inactividad o un proceso de inactividad más o menos importante en cuanto a la competencia, por ahí lo hace a Luis este, pensar de otra manera. Por eso apuntaba、no. mi pregunta ahí, ¿no? Por eso apuntaba ahí. No, si, si, lo, si yo te tengo que estar fríamente, no. Ahora, insisto, no estoy en la cabeza de nadie. Pero no, no, son, son situaciones diferentes, momentos diferentes y edades diferentes. Son tres años está muy de bien, experiencia está que e s t a m u y bien.、Sí. Y por otro lado, quiero, este, ya que te tenemos a vos, estamos hablando con Claudio Villanueva, el representante de Lice u s c o l a quiero que, a ver, si、sí, c o r r e g i m e pero que no hay ninguna chance de que Luis venga a jugar en, en esta etapa a la Liga Nacional, ¿o sí? No, a priori de, debería decir que no, que no hay chance, y hoy me escribió. Una persona de un equipo y me dijo: No me digas que Escola viene a jugar para mi equipo en estos últimos dos meses. Y yo dije: Sí, por supuesto. Y dije: Mario Escola.、Eh, no, no lo veo. No, no, no lo veo jugando en la liga. La verdad. No, no. no, no ¿Sabe por qué te pregunto, Claudio? En, en serio. porque... No lo digo subestimando la... la liga, sino porque la situación no lo daría. No, no, está bien. Y está bueno que lo aclaremos, porque la gente, el hincha fantasea. Y ayer sí me voy e a las redes sociales. Todo te decía, n vendrá Ferro, que es el equipo que lo lanzó a la Liga Nacional. Puede ser dos meses en obra sanitaria. Un、uh, que bueno que vendan delfines con la boca, te decía otro. Y, y todo el mundo estaba así, ¿podrá venir a Olímpico de la banda? ¿Entendés lo que te quiero decir? Lo de las redes sociales lo he leído, incluso he leído algún tarado que dice, bueno, era hora porque ya está viejo.、Eh, no, no, tienen, no tienen ni idea de lo que dicen. ¿viste? No, no, pero en la Liga no. d e i r í a descartarlo d e de, de cuajo. Bueno, eso、no bueno, era t i o más f r la tierra, a ver si n o j u g a r al lado o e sea, n pero... definitiva, no hay nada firme y todo con tranquilidad. Nada, todo, a p a r t i r de además, mañana se... empezarán a evaluar si aparece algo. Claro, e s t á todo muy、eh, muy reciente y muy limitado a, a cosas. La... Tiene que estar el día de hoy, el universo de la n e v e d a d se acaba hoy y mañana a las 16 de la tarde d e España, que serían las dos Del mediodía nuestro se acaba el universo de la Euroliga, no hay más posibilidades. Claro. Claro. No hay manera ni de ni, ojo. No te voy a decir quiénes,、no, me e n c h é preguntándome, pero el, entre la noche y hoy me mataron cuatro equipos de Euroliga. ¿no?、Claro. Pero no hay manera de contestar nada porque yo quiero é contestar si tenemos, tenemos que esperar el universo de、sí. la negra.、No? ¿Cómo、sí. hago? Mañana yo llevo mañana a Buenos Aires a las ocho y media, hasta las doce que cierra. ¿Cómo haces?、Es、imposible. Está muy bien, está muy bien.、Eh, bueno, estuviste en Europa, viste la Copa del Rey. Este,、sí. ¿Cómo viste a los argentinos? Y te voy a preguntar por Facundo Campaso también. Bueno, los argentinos, Chapu, bueno, inmejorable. Chapu, pasando un momento de su carrera、eh, extraordinaria. La verdad que, mira, yo e s t o y c o m i e n d o con amigos muy entrañables y les comentaba n o el, el, el respeto que veo en el Madrid por Minoción y. En Argentina ni se lo imaginan, ni se lo imaginan. Dueño del vestuario, respetado por los dirigentes.、Eh, y ahora, bueno,、eh, parando la pelota, debajo el pie y esperando a ver cómo v a a ser la, las definiciones de continuar o no a l t é r m i n o de, de esta temporada. Y Facundo, bueno, estuve con él en Murcia el fin de semana, lo vi jugar un triunfo contra Betis. Andaba con una molestia en, en su muñeca derecha, pero bueno, ahora ya estaba un poquito mejor. Y está también bien, esperando que termine la temporada, t e n i e n d o que volver al Madrid y ver las expectativas para el año que viene, lo siguen o j e a d o r e s d e l a NBA, toda esa historia, pero、eh, Facu está madurando mucho, ha puesto los pies en la tierra, sabe que, que la vida hay que tomarla de a sorbo, si no toda junta. Antes parecía que él quería tomar todo junto. Y todo está muy maduro. Y bueno, esperando a ver cómo continúa su carrera. A l por hoy, su futuro es el Madrid. Veremos qué pasa dentro de c u a t r o o cinco meses. ¿no? Que tiene todavía este, un, un año más de contrato con el Madrid. Con el Madrid un año más, sí.、De、la temporada que viene, digamos. La temporada que viene. Bueno, habrá que ver qué, qué hace el Madrid y qué... cómo está el tema de lo, del pasaporte de Facundo. Facundo rindió el examen de la Constitución Española hace 15 días. Salió aprobado y. Suponemos que en 15 días más recibirá su pasaporte español. Ah, bueno, eso es, eso es un avance muy importante. Sí, tener el pasaporte lo, lo, lo potencia como jugador, digamos. Es decir, más allá de las condiciones deportivas, tener el pasaporte te da. No, no, las una condiciones deportivas de... son lo primero. Las condiciones、no. deportivas están fuera de discusión y es lo primero para que cualquier jugador, para que un equipo como el Madrid ponga los ojos sobre vos, es porque tenés c o n d i c i o n e s Eh, ultra buenas en lo s deportivo, si s no, no te van a,、no、a contratar. ¿Te, sí,、no, sí, te, ¿Te ayuda, te ayuda lo, lo, del, lo del pasaporte? Te ayuda. Bueno, ahora sí, molestamos más. ¿En qué etapa de la sobremesa están ahora? m i r a en estos momentos estamos con mis amigos Eduardo Pascual, actual scouter de Minnesota, tomando. tomando un vinito mi otro amigo joaquín rodríguez es presidente de baloncesto león mario、sí. un, un monstruo un monstruo de, de asturias y, y mi entrañable amigo ramón fernández que está tomando una cosa rarísima no s é sirvió un té le puso hielo está tomando té con hielo con chocolate no sé medio raro todavía no e m p e z a m o s con las copas fabián pero estamos a punto Está muy bien, mandaré saludos a toda buena gente. Este... Me dice Ramón que a este sitio no te, trae, no te trajo ni te traerá aquí. Pero tengo, no, ganas no, no, no. Estar, tengo ganas de estar, tengo ganas de estar. Dijiste a su hija y dije que me cae un l a i s m o Te mando un saludo enorme. Gracias, Claudio. Bueno, bueno te mando un abrazo y saludo s para todo s por ahí. Ahí está, la palabra、Gracias. de Claudio Villanueva, este, hablando, hablando un poquito. Este, de, de, de toda la actualidad de, de escola y también de lo, de lo que vio en la Copa del Trae, de los argentinos.、Eh, bueno.